estamos en comunicación con Natalia Quillón, que ya es directora de la escuela. Natalia, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Karina Camila desde Radio Encuentro. Hola, buen día. Buen día a todos. Sí, los escucho claro. Así que es verdad es lo que estuvo sucediendo acá en la escuela. No es la primera vez que han entrado a robar. Eh, ya han entrado a robar varias veces, pero esta se hizo viral gracias a una mamá que enojada hizo un video y que todos eh, están en conocimiento. Pero bueno, estamos en una zona donde es bastante vulnerable la seguridad hemos sido también parte de, de la delincuencia y de la inseguridad que estamos transcur transcur transcurriendo todos los días en toda la sociedad argentina. Eh, Natalia, contanos eh, sobre la escuela, cuántos alumnos son, eh, cómo, cómo es la situación hoy por hoy y demás. Bueno, la escuela es eh, una escuela especial, para los chicos que egresan de la escuela 7 escuela 22 o de cualquier de cualquier escuela especial primaria que pasaría en un post primario que es esta escuela que sería parecido lo más parecido a un secundario está constituida por talleres y a su vez por eh, áreas pedagógicas eh, hay varios talleres que son otros seleccionados son los docentes los que gestionan la entrada de dinero para poder su sustentarse y junto con sus alumnos que también trabajan a la par para poder obtener una cantidad de, din de dinero que no es mucho porque normalmente ellos hacen productos y los revenden acá en la escuela y lo compramos los docentes, o sea que estamos en una cadena, en una rueda, diría, económica, abasteciendo la escuela y los talleres como se puede y con se puede. Sabemos que la realidad económica argentina está complicada, así que lo único que podemos comprar son... Eh, materia prima para producir. Y en este caso se consiguió en algún momento una plata extra, con la que se compró esta incubadora, y, y un horno que está en cocina, en panificación. No son grandes productos, pero es lo que tenemos. En este momento, bueno, cuando robaron esto, nos partieron a la mitad porque era un proyecto muy importante para poder vender huevos y con eso abasteciendo la escuela, más que nada el comedor porque esta escuela está constituida por un comedor donde los chicos vienen y almuerzan. Los de la mañana y los de la tarde también desayunan y meriendan. Son 80 chicos aproximadamente. Eh y bueno, nada, la verdad que aceptó bastante esto del robo porque aunque no parezca es como una violación, ¿no? Natalia, ustedes habían eh, pedido a la comunidad, a vecinas y vecinos, que si veían algún tipo de publicación en redes sociales y demás, eh, no no compren estos elementos. ¿Qué elementos son, digamos, para que también esté eh, atenta a la audiencia? Es una incubadora para Bien. los gorgos, para que nazcan los pollitos, eh, una motocultivadora, pala, pico, rastrillos, y después, bueno, anteriormente también habían robado en el taller de cocina la amasadora, la licuadora, la batidora han robado en otras ocasiones, pero bueno, en esta se hizo viral y fue lo que lo logró con esto la mamá de que seamos también, no más que por bien no venga, ¿no? de que seamos conocidos en todo Vierna, que estábamos medio olvidados y se sabe ahora que en el kilómetro 973 está la escuela El Vique Bien Eh, Natalia, bueno, ahora ¿cómo, ¿cómo se sigue con esto? O sea, reforzando la seguridad ¿o no tienen sereno serena, alguien que cuide las instalaciones cuando no están? ¿De qué manera eh, se puede? Porque bueno si ya son varios los robos eh, quizás no eh, eh, ver la posibilidad de, de, de poder reforzar no la seguridad del establecimiento El sereno tenemos pero el sereno viene de 12 a 7 de la mañana, fue el, el que descubrió toda esta situación, así que no, a él es muy muy funcional y una persona de confianza, así que todos trabajan a, a, al sol, las chicas del Ministerio, todos están... La verdad que accionaron claro. rápidamente, la realidad es que no hay plata para ciertas cuestiones, y no es, que, no es culpa, digamos, del Ministerio ni de demás, sino claro. que no hay plata en, en la provincia como para cubrir ciertos gastos que son importantes, como poner rejas, cámaras y demás. Y ya esos gastos se... Se van de las manos de lo que somos todo lo que es educación, ya creo que viene por provincia, no sé si estoy hablando esto sin saber no pero ya educación y demás y sí, ellos es masa están todo el tiempo ya todo claro. como estábamos para contener también más allá a los docentes y bueno y a mí también que soy parte de esto y como cabecera eh, te con un montón de, de cuestiones claro. Y debe ser muy angustiante, ¿no?, el hecho de que, bueno, de repente tienen los talleres, los talleres de huerta, los talleres de... y demás, ¿no?, me imagino cocina, sí, hay no sé. Sí, y... hay confección en telas, artesanía, claro. taller de cocina, de panificación, eh, talleres de multiimpedidos, que son los chicos que tienen discapacidades más características y más vistosas, digamos, para decirlo de una manera más. Bueno, el de huerta taller de carpintería en ambos turnos, eh, taller de adaptación laboral para que los chicos eh, aprendan a poder hacerlo y que, aunque parezca que suena loco, eh, hay chicos que no nunca lo logran, así que imagínense lo importante que, y más allá de eso, es una escuela que también contiene mucho a estos chicos y a sus familias, ¿no? Natalia, eh, la escuela suele hacer una muestra anual, eh, ¿está previsto realizarla con este contexto? como ¿Cómo viene la planificación? Está prevista realizarla para el año que viene porque se había dejado de hacer, eh, así que nada, cuando yo tomé la dirección, eh, lo hablé con los chicos y lo planteé para volverlo en el PEI, digamos, en el proyecto institucional, para uh -huh. que el año que viene se retome esto porque es importante también, ya que gracias a esa feria también es conocida la escuela. Claro, bien. Y actuar con la sociedad siempre es bueno, siempre es positivo. ¿cómo cómo se puede ayudar, se puede colaborar, ¿cómo, ¿cómo se sigue ahora? Y la verdad que tuvimos la suerte esta de que un montón de vecinos se autoconvocaron y otros, tanto de entidades como el Banco Galicia, como el Hipertehuelche, otras instituciones que están en este momento, no me acuerdo. A ver si la... ¿Te escuchás, Natalia? No. La perdimos, está sí. eh, complicado el tema de la señal, sí, justo sí, habíamos dado con ella, eh, porque bueno, había podido acomodarse, eh, pero bueno. A es un la... lugar lejos, está sí, medio sí, en el sí, campo, sí, así sí. que por ahí eh, recordemos se, eso se corta. ¿Nos escuchas Natalia? Sí, ahí nos estoy escuchando. Ah, ahora sí, bueno, ahora ah. sí, quedate ahí si eh, querés bueno. donde está que te escuchamos sí. perfecto. <ríe> estoy agachadita. <ríe> ah, Bueno. <ríe> <ríe> um... Lo que decía es que, bueno, el Banco Galicia, sí. el Hipertehuelche y un montón de entidades más que en este momento no me acuerdo, creo creo que IPF también. Eh, ahora no me acuerdo bien, pero después podamos hacer un listado de todas las personas que y las entidades que están donando, es impresionante. Eh, hoy vino también un señor que donó de su bolsillo plata y, y así. Eh, algunos papás que con mil pesos también ayudan, porque realmente... El, un granito un granito de arena hace una plaza, así que todo suman qué lindo qué, qué bueno, verdad. qué bueno que todavía exista eso no la solidaridad eh de vecinos vecinas realmente creo que los argentinos eso lo tienen muy muy en la sangre si ven que pasa algo injusto, accionan enseguida así que de eso no nos podemos quejar como argentinos es algo que es como el mate todos compartimos. <risa> muy bien, Natalia eh, gracias por estos minutos y bueno, por supuesto a completa disposición eh, los micrófonos para, para difundir lo que haga falta de las muchas novedades muchas gracias y gracias a todos por estar ahí y por seguir apoyando lo que es la educación en general somos todos parte de la sociedad y cuando y esto es así, cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos de valor, de valor. <risa> bueno, muchas, gracias. muchas gracias gracias Adiós. Vos, Natalia un abrazo. un abrazo grande Natalia Quillón eh, de la Escuela El Dique bueno